Fui invitado por el presidente del Consejo Deliberante eh, para charlar sobre este tema que, eh, por lo que sabemos, tiene preocupado, muy preocupada la gente de la barriga, pero que sin duda nos tiene preocupado a todos, ¿no?, a toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un tema muy amplio y muy difícil. Hubo muchas coincidencias, de, distintas posturas. Eh, en general yo creo que mm, se fijaron unos cuantos puntos... Este coincidente, ¿no? Cada uno con, con su visión particular. Este, por ejemplo, eh, coincidimos bastante, yo, yo particularmente veo bien eh, el hecho de poner este, en valor la ley vigente que crea los consejos de seguridad. Eh, realmente, yo creo que estos consejos son buenos. Yo he tenido experiencias desde el Ejecutivo cuando me tocó hacerlo. Y la verdad que es bueno que las distintas eh, autoridades, eh, eh, digamos, políticas, eh, policiales, judiciales y, y de los, y de los eh, medios de una ciudad, eh, mantengan reuniones periódicas e informativas respecto de los problemas que sobre seguridad. Esto hace que cada uno de los eh, distintos responsables, el mayor o el menor medida, estén enterados de todos y sepan a la vez que los otros también saben, ¿no? porque La verdad es que yo creo que eh, hay como un círculo vicioso este, porque faltan recursos, porque los móviles que necesitamos no son suficientes, porque la justicia está abarrotada de problemas, porque no alcanza la policía, eh, porque los sueldos de la policía no son lo suficientemente importantes como deberían serlos. Es decir, un montón de problemas este, que terminan siendo un círculo vicioso es como que la gente ya está cansada de vernos a los políticos hablar de este tema y la verdad eh, no solucionando nada o muy poco. Porque si de algo estoy convencido, mire, es que una de las grandes deudas que tiene la democracia en estos veintipico de años que llevamos es justamente en este tema, ¿no? Yo creo que hemos retrocedido, hay como un caldo de cultivo en la sociedad para que facilita de alguna forma la inseguridad y, este, y entonces me parece que eh, es un tema realmente candente Y, y, que, y que va más allá de una reforma a un código procesal o a la legislación de fondo. Si usted ahora como legislador tiene que llegar a la legislatura y hacer algo por o la barril, la séptima sección en materia este, en materia de seguridad, ¿qué es lo que propone? Fundam fundamentalmente que se cumpla lo que está vigente y darle, por supuesto, a los que tienen que hacer cumplir la ley los recursos. pero a su vez exigirles que los cumplan. Mire, yo conozco casos particulares, eh, digamos este, no de la barriga, sino de, de mi ciudad, de acá de Roque Pérez, sobre hechos delictivos eh, muy graves que han ocurrido, casos de, de, de homicidio, por ejemplo, donde el expediente lo eh, tuvo una fiscalía durante un año y medio o dos y la verdad no pasó nada. Cuando eh, se pide, eh, se solicita el cambio de la fiscalía, el nuevo fiscal al tercer día lleva a cabo nueve allanamientos y detiene al diputado. Esto, yo no sé si fue casualidad o qué, pero me parece que hay una responsabilidad en los actores también, ya sea la justicia, la policía y los políticos mismos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Eh, tenemos las herramientas legales, lo que pasa es que no las cumplimos. O, o no lo sabemos hacer cumplir. Y ahí es donde hay que poner el acento, me parece. Uh -huh. Y en esto hay también una responsabilidad ciudadana. Hay, en, en, en este momento que se está viviendo, con los medios de comunicación, con las posibilidades de comunicarnos inmediatamente, vía internet, vía celular, es este, imposible que sucedan este tipo de cosas. ¿Quién es el que más incumple para usted, Cravero? Yo creo que hay una gran falencia, me parece, en la justicia. Una gran falencia en sectores de la justicia, en los distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, las fiscalías, algunas, no todas, obviamente, este, no dan abasto, o, o no quieren, o no pueden, o no saben, no sé cuál es el problema, pero ahí se detiene gran parte del de, de problema. Y bueno, después habrá seguramente sectores, eh, digamos, eh, eh, incompetentes, o, o, o podríamos pensar peor todavía, ¿no? Con, con cierto grado de co hasta de corrupción también. Este, Pero no lo digo por ese eh, caso específico ni por ese sector específico de, de responsables del manejo de la seguridad. También esto pasa dentro de la policía. Eh, los políticos lo que podemos hacer, digamos, los legisladores lo que podemos hacer es estudiar una ley de fondo, tratar de mejorarla, de hecho creo que se va a hacer ahora con el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, creo que se van a endurecer las penas, este, se van a, digamos, a, a hacer más, más difíciles las excarcelaciones. Pero la verdad que si usted, un expediente, no lo hace caminar como corresponde, de nada sirve que tenga una pena durísima. El problema es cómo aplicamos la ley que tenemos, la herramienta que tenemos entre manos, ¿me entiende?